¿Qué es la autofagia y por qué juega un papel importante en la prolongación de la vida? Te invito a sumergirte en las profundidades del cuerpo humano para descubrir uno de los procesos más sorprendentes que ocurre a nivel celular. Y es que nuestro organismo no deja de sorprendernos con su maravilloso funcionamiento, que supera el de cualquier artefacto inventado hasta ahora por la tecnología más avanzada. Resulta Que desde siempre los seres vivos están dotados de mecanismos microbiológicos para preservar y prolongar su existencia. Presta mucha atención a este video porque hoy te explicaremos el versátil mecanismo de las células utilizadas para autodepurarse y regenerarse. Te hablaremos de la autofagia, un proceso sorprendente de la complejidad celular. También te diremos cómo el ayuno y la dieta cetogénica sirven para activar los procesos que en tus células harán posible la autofagia, sin peligro de sufrir daños en la salud. Por el contrario, se ha demostrado que la autofagia te puede alargar la vida, porque las células son capaces de eliminar los componentes dañinos que se alojan en lo más intrincado de nuestro cuerpo. Quédate con nosotros y disfruta de esta maravillosa exploración hacia el núcleo de la célula. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Conozcamos qué es la autofagia. Muy adentro. En lo más intrincado de tu organismo, después de penetrar tu torrente sanguíneo, luego de llegar al núcleo de cada célula, ocurre un maravilloso proceso que te purifica y alarga la vida. Se trata de la autofagia, un mecanismo que se activa para sacar o reabsorber componentes defectuosos, proteínas tóxicas y estructuras degeneradas. Es un proceso de reciclaje y regeneración que permite el rejuvenecimiento de las células, al mismo tiempo que elimina las células enfermas, estructuras no funcionales, bacterias y virus. Quizás sea un término que suena fuerte desde el primer momento, pero realmente se trata de un proceso intracitoplasmático muy beneficioso para el organismo. Hoy por hoy, La autofagia ha dejado de ser un mito para ser reconocida por la medicina como un proceso natural de renovación celular, la cual se puede potenciar con la práctica de buenos hábitos alimenticios para reducir el padecimiento de enfermedades y alargar la vida de las personas. Un poco de historia: El Nobel de Yoshinori Oshumi. En 1988, el científico japonés Yoshinori Oshumi identificó la degeneración de las proteínas en las vacuolas de las levaduras del pan. Con sus experimentos, demostró que la autofagia puede ocurrir en las células de la levadura, tal y como ocurre en la célula animal. En 1992, Oshumi publicó los resultados de sus investigaciones, sacando a la luz pública la existencia de un nuevo tipo de genes responsables de la autofagia. Por estos hallazgos, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina el 3 de octubre del año 2016. Los lisosomas juegan un papel importante en la prolongación de la vida. Fue el científico belga Christian de Dudd quien descubrió los lisosomas en células de animales y, por este hallazgo, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1974. Los lisosomas son dentro de la célula los orgánulos responsables de activar la maquinaria de la autofagia. Ellos dirigen importantes cantidades de lípidos, carbohidratos, proteínas y otros componentes celulares. En líneas generales, son los encargados de reciclar los desechos de las células. Hoy, Gracias a sus aportes, se ha llegado a comprender que estos orgánulos son minúsculas plantas de reciclaje que transforman proteínas dañadas u obsoletas en materiales reutilizables, bien sea como alimento o como parte de nuevas estructuras celulares. ¿Qué activa la autofagia? El glucagón es la hormona responsable de activar la autofagia. También se produce en el páncreas, pero su efecto es contrario al de la insulina. Cuando se ingieren alimentos, la insulina aumenta para poder avisarle a las células que deben abrir sus receptores de glucosa y así poder atraparla para convertirla en combustible. Pero cuando no comes, en el caso del ayuno, la insulina disminuye y aumenta el glucagón para avisarle a las células que debes activar la autofagia y así obtener energía de las reservas acumuladas en su interior. Es sorprendente saber que con el ayuno se favorece la regeneración celular cuando ocurre la autofagia y a la vez estimula la hormona del crecimiento. En este sentido, el ayuno, más que una práctica cultural de tipo religioso, pasa a ser considerado como un componente terapéutico para la prevención de enfermedades. Aunque muchos sostienen que la autofagia pudiera ser un arma de doble filo, porque pudiera tener consecuencias adversas como la replicación de ciertos virus, Y la resistencia de células tumorales, en este segmento haré hincapié en lo benéfico que es para el organismo, ya que es un proceso metabólico que rejuvenece las células. Dentro de los aportes de la autofagia, podemos mencionar: dotación de combustible para la regeneración celular, activa la respuesta celular al hambre y otros tipos de estrés. Luego de una infección, elimina bacterias y virus que invaden el interior de las células. Es necesaria en el desarrollo de embriones y en el proceso de diferenciación celular. Contrarresta el envejecimiento mediante la digestión de desechos intracelulares. Previene enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 2, cáncer y muchas enfermedades que aparecen con la edad avanzada, precisamente porque se interrumpe la autofagia y no se pueden eliminar toxinas. Estos son los cambios en tu dieta que pueden incrementar o acelerar la autofagia. Si entendemos el significado de autofagia como el autodevorarnos, entonces no es tan difícil de comprender cómo el ayuno intermitente y la dieta cetogénica aceleran la autofagia. En ambos procesos, el organismo busca las fuentes de energía en los componentes acumulados a nivel celular, porque no ha obtenido glucosa de carbohidratos y polisacáridos. En especial, el ayuno actúa como una fuente de extracción de reservas energéticas, porque el cuerpo entra en cetosis, que es necesaria para promover la autofagia. Es importante que sepas que cuando las células empiezan a degradar las grasas en busca de energía, también sintetizan, reabsorben y eliminan estructuras celulares no funcionales, restos de proteínas y toxinas que pudieran generar células cancerígenas. Existen importantes estudios que relacionan el ayuno como una causa directa para la reducción de azúcar en la sangre y la pérdida de peso, por lo que se recomiendan los tratamientos del sobrepeso, siempre que exista la supervisión del personal médico especializado. Sin embargo, el ayuno voluntario que se practica en muchas culturas por razones religiosas se ha considerado a lo largo de la historia como una práctica que ayuda a recuperar el cuerpo y el espíritu. El otro aspecto que juega un papel determinante en la dieta propiamente dicha es sin duda el componente más importante que debes cuidar. Un punto de partida para mejorar en tus hábitos alimenticios lo constituirá la reducción paulatina del consumo de carbohidratos y azúcares refinados. En este sentido, te recomendamos migrar hacia una dieta rica en grasas saludables, fibras y proteínas magras. Existen estudios serios que comparan los beneficios de una dieta rica en grasas buenas y bajas en carbohidratos con las bondades del ayuno, hasta el punto que se le complementa como una práctica saludable, porque induce la cetosis, acelera la autofagia y, por consiguiente, trae consigo beneficios para la salud. Te estamos hablando de la dieta Keto como camino alterno para un cambio de paradigma en el comer. Dentro de los alimentos que se consideran como propiciadores de la autofagia se encuentran. Cúrcuma, jengibre, ajo, canela de ceilán, té verde, café, granadas, maní, chocolate negro, uvas tintas y proteínas magras. ¿Cuánto tiempo necesitas ayunar para entrar en autofagia? Durante las 6 a 7 horas de haber comido, el organismo todavía conserva energía. Pero a partir de las 8 horas se empieza a agotar la glucosa que circula en la sangre y el organismo buscará combustible del glucógeno reservado en el hígado y en los músculos. Este proceso se mantendrá hasta las 12 horas, que es cuando empezamos a tomar la energía de las grasas. Aunque no todos los organismos mantienen un patrón metabólico idéntico, se considera que a partir de las 16 horas sin ingerir alimentos comienza la autofagia. En este momento comienzan cambios a nivel del citoplasma. Muy adentro de la célula, en los lisosomas, donde todo desecho es convertido en combustible para la regeneración celular. Pero es pertinente aclarar que la autofagia aparece gradualmente y esta puede empezar antes de la hora 16. Todo dependerá de la velocidad metabólica de cada individuo. Sin embargo, Se considera que por encima de las 16 horas, el proceso de autofagia es mucho más efectivo y existen estudios que comprueban la renovación de las células pasadas las 20 horas de ayuno. Sin embargo, es conveniente señalar que el ayuno es una práctica a la que te debes acostumbrar paulatinamente, siempre ir de menos a más hasta que puedas soportar largos periodos sin comer. Por lo tanto, es importante que sepas que un proceso de ayuno prolongado no se puede adoptar sin la orientación del personal médico especializado. También, te recordamos que si tienes alguna enfermedad de base como hipertensión, diabetes, afecciones cardíacas, debes ayunar con estricto control médico. Las mujeres embarazadas, lactantes y menores de 14 años no deben someterse a periodos de ayuno. ¿Es posible acelerar la autofagia? Los resultados de las investigaciones de Yoshinori Oshumi han abierto nuevas fronteras para el estudio de la autofagia como tratamiento de enfermedades como el cáncer. Se sabe que con el paso de los años la autofagia tiene a interrumpirse. Es por eso que actualmente se investiga para crear fármacos que puedan mantener este proceso por más tiempo en los seres humanos. Aunque todavía no existen medicamentos específicos para desencadenar la autofagia, se ha demostrado que el ejercicio de alta intensidad acelera la autofagia, específicamente en células de los músculos y el hígado. El mecanismo por el cual se logra activar la autofagia a partir del ejercicio de alta intensidad se basa en la liberación de proteínas q u i n a z a s también conocidas como s i n a z a s cuando ocurre el estrés muscular. El sueño es otro de los componentes del proceso de aceleración de la autofagia. Por las noches, cuando duermes, dejas de ingerir alimentos. Se comienza un ayuno que durará 12 horas. Si tu última comida es a las 6 de la tarde y te levantas a desayunar a las 6 de la mañana del otro día. Pero si en vez de desayunar a las 6 de la mañana, lo haces a las 10 de la mañana, habrás completado 16 horas de ayuno. Es poco frecuente que las personas adultas se acuesten a las 6 de la tarde y se levanten a las 10 de la mañana del otro día. Sin embargo, pudiese ser un esquema que se practique una vez a la semana con tal de favorecer la regeneración celular. En síntesis, te recomiendo que si quieres alcanzar buenos resultados en el proceso de activación de la autofagia, debes tomar en cuenta los siguientes elementos. Practica el ayuno intermitente una vez por semana, al menos un esquema que inicie con 14 horas sin comer hasta que vayas aumentando. Reduce el consumo de carbohidratos y prefiere la dieta keto. Practica ejercicio físico de alta intensidad. Descansa suficiente y duerme sin interrupciones, porque al dormir se activa la autofagia y se regeneran las células. Si ayunar significa un gran esfuerzo o si tienes alguna afección que no te permite realizarlo, prueba adelantar la cena y retrasar el desayuno dos horas respectivamente. Esto te proporcionará un tiempo de ayuno al menos de 12 horas en las que se puede activar el proceso de autofagia. Los pros y los contras de la autofagia. Puede prevenir el cáncer porque elimina los componentes dañados de las células, pero se ha observado que cierto tipo de células tumorales necesitan de la autofagia para sobrevivir, sobre todo en situaciones de estrés. Es efectiva para erradicar una amplia gama de bacterias y virus, pero también se ha comprobado que un número importante de estos se aprovechan de la autofagia para multiplicarse y propagarse. La autofagia descompone las sustancias nocivas que se acumulan en las células cerebrales para impactar positivamente y tener un efecto protector contra Alzheimer y Parkinson. Pero también pueden causar la fijación de ciertas proteínas que dañan las células nerviosas. La adopción de dietas, ayunos y la estimulación de la autofagia no debe tomarse como una moda o como una forma desesperada para perder peso a corto plazo. Más bien, debe asumirse como un nuevo paradigma en el estilo de vida, el cual debe ser monitoreado y orientado por especialistas de la salud. Es bien sabido que el ayuno intermitente, la supresión de calorías y las dietas radicales representan riesgos en la salud de las personas con diabetes o afecciones del corazón. Sin embargo, es un hecho que las personas que han tomado las previsiones médicas pertinentes, Y han modificado sus patrones alimenticios de manera escalonada y progresiva, han obtenido resultados positivos por más largo tiempo que aquellas que se entusiasman por moda sin tener plena conciencia de lo que significa labrar el camino hacia una buena salud. La autofagia juega un papel importante en la prolongación de la vida. Porque gracias a su maravilloso mecanismo, las células pueden regenerarse, d e s t r u y e n proteínas anormales acumuladas como el beta amiloide o la proteína tau que dañan las células cerebrales. Gracias a las incesantes investigaciones científicas a nivel celular, la autofagia comienza a ser considerada como una alternativa terapéutica en diversas afecciones. Hoy cobran mayor importancia los aportes de Christian Dedouf, Aaron Schiachnover, Abraham Sherhow, Irwin Rose y Yoshinori Oshumi en el campo de la fisiología y la medicina. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? ¿Conoces otros trucos para entrar en cetosis rápidamente? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así, entre todos nos ayudamos para avanzar en el camino de la dieta keto. Si buscas un plan para la dieta keto personalizado con los macronutrientes que tu cuerpo necesita, nosotros lo hacemos. Intentamos poner la ciencia en cada selección de alimento, porque sabemos lo importante que es para ti. El plan personalizado está disponible en guiaketo.com. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo la autofagia juega un papel importante en la prolongación de la vida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.